Otro que por amor hace cualquier cosa Juan Cachero, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Jorge, para vos y para la audiencia ¿Cómo bueno, estás? Bien, usted bicicleta, ¿hasta dónde, por amor? No, a ver, bien. por su novia Mira, mira cómo lo, lo... Mire, Espere, fíjese lo que va a decir Fíjese lo que va a decir sí, sí, sí, ¿Y no. qué pregunta va a responder? Por su novia, ¿hasta dónde se va en bicicleta? Juan Cachero eh, En bicicleta no sé No, no te le estoy preguntando. ¿hasta no, dónde porque no tengo bicicleta. no, no importa, Yo le ahí. compro una. Ah, ah, me compro una bicicleta. Sí. ¿Hasta dónde sube bicicleta por su novia Juan Cachero? Eh, vamos a decir que hasta Azul lo hago. Buah. Buah. Brian se fue en colectivo hasta Tandil. Yo duplico lo que hizo Brian, me fui en colectivo hasta Mar del Plata. En Tandil me dieron ganas de bajar y me irme caminando para Mar del Plata, porque lo tarda <risa> el colectivo <risa> es impresionante. Entonces Bueno, <risa> en bicicleta hasta Azul yo azul. creo que va a tener que dar explicaciones eh no no yo sé que su novia está escuchando no, este ya, ya lo estuvimos hablando ayer con mi novia y <risa> qué te decías ¿Qué te... a ver para te decía amor hasta dónde pedaleas por mí no no no <risa> vos no me dice vos no harías eso por amor y y sí <risa> pero qué sucede la diferencia es que yo a vos te conozco le digo El flaco este no sabía ni a dónde te venía. La mataste. No, no, no. La diferencia es yo te conozco. No, yo a ella la conozco, sí. Yo la eh, yo conociera a la chica, sí voy. O sea, a ella, yo por ella voy, pero no por alguien que no conozca. No, está bien. ¿Usted qué ha hecho? ¿Eh? ¿Usted qué ha hecho? No, no, nada. Nada. ¿Hasta dónde iría en bicicleta? Hasta la luna. Oh. Sí, me subiría a la bicicleta de el extraterrestre de ET vio la, la bicicleta de Tesa que sí, pedaleaba, sí. iba iba en el aire así este y me voy hasta la luna y allá me quedo y allá se queda y allá me quedo no vuelvo y acá quedamos los enamorados haciendo el programa <risa> no, ahí, ¿eh? ya saludo. bueno bueno le voy a contar sin algo sin salir de esta eh. le voy a contar algo tenemos en la cabina de operador Sí. Eh, no es India ni es Mariela un futuro una futura estrella que va a salir en los informes en cualquier momento ni el jueves. es el último que hace <risa> eh, le digo si usted me empieza a pasar los resultados de un partido de pádel del patadura de Bantón yo no. lo, lo he hecho a usted y a Bantón, a los dos juntos anoche Váyanse a la 107 siete <risa> ¿Eh? así nomás mire mire que ahí se está la, la, la, la secuela del sí. partido de pádel eso es mugre Eso es mogre, que iba a ser un moretón. Eso es Dice Así que no se, cayó? Ni... se cayó. No se baña ni cuando llueve. Este, ni <risa> cuando llueve. Bueno, vamos vamos al informe, dale. Bueno, bueno, Jorge? Los días 15 y 16 de octubre se jugará en las canchas del Club Atlético de Estudiantes el tercer torneo de seniors de la temporada 2011, 2011 en la modalidad singles, que fue suspendido por lluvia el pasado fin de semana. El árbitro del certamen será el profesor Bernardo Alí y quienes se inscribieron al torneo del pasado fin de semana deberán hacerlo nuevamente por una cuestión de organización. La inscripción tiene un costo de 50 pesos por jugador y se puede realizar de forma online completando el formulario que ofrece Olatenis.com. Al finalizar el torneo se realizará un lunch con la entrega de premios en el Caño House Buffet de la sección tenis del Club Atlético Estudiantes. También durante el próximo sábado se jugará en las canchas del Club Social y Deportivo Loma Negra el tercer circuito de dobles para menores correspondiente al segundo semestre del año que otorgará puntaje para el ranking anual. Participarán tenistas de los clubes locales y de la región de entre 7 y 15 años en busca de sumar puntos para el ranking. El certamen es organizado por el grupo de profesores locales y comenzará en la mañana del sábado a las 8.30 horas. También el día sábado a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo un encuentro de escuelas de tenis que tendrá como sede al Club Ferro Carril Sud. Del mismo participarán las escuelas de los clubes Social y Deportivo Loma Negra, San Martín de Sierras Vallas y la escuela local del Club Ferro. El encuentro ayuda a comenzar con los primeros pasos a la competencia, ya que se realizarán varios partidos, tanto de singles como de dobles, en donde se aconseja a los niños durante la disputa de los mismos y también se les ayuda con la integración entre ellos para que se conozcan debido a que son de diferentes escuelas. Los profesores José Armendano, Mariela Bisotto e Ismael Ali asesorarán a los niños constantemente tanto en la forma de contar como de pararse en la cancha y demás reglas del deporte. El objetivo de estos encuentros, más allá del resultado, es que los tenistas pasen un hermoso momento ...y a la vez puedan incrementar su conocimiento en este deporte fabuloso que es el tenis. Bien. También a partir de hoy por la mañana, la jugadora del equipo de competición de tenis del Club Racing... ...María del Pilar Vizcaíno, participará del quinto torneo nacional de grado 1... ...que organiza la Asociación Argentina de Tenis y que tendrá lugar en la ciudad de Cañuelas. Uh -huh. La representante local disputará el torneo en la categoría Damas 12 tanto en singles como en dobles. El certamen repartirá puntos para el ranking nacional en el cual eh, Vizcaíno figura en el puesto número 17. Ahora vamos a hablar del Masters 1000 de Shanghai. David Nalbandian se despidió al caer por 6-3 y 6-4 frente al alemán Florian Mayer y no hay más argentinos en carrera dentro del torneo. La derrota de David evitó lo que pudo haber sido la previa perfecta de la final de la Copa Davis, ya que si avanzaba, se iba a cruzar con el español Rafael Nadal en octavos de final. Bien, Juan, muchas gracias. Bueno, Jorge, muchas gracias a vos. Nos estamos viendo el martes. Que tengas buen fin de semana. Buen gracias. fin de semana. Juan Cachero, la información de Tenis en Línea por la 90.